vamos a Maurito Monteiro, que desde las calles de Santa Rosa cómo andas Mauro buen día Cintia cómo estás todo bien. bien todo tranqui sí bueno eh... ahora estoy en interiores pero vengo del, del del centro digamos de la parte de afuera cómo la está parte exterior y la verdad que está bastante bastante frío aunque ahora salió el sol y la verdad que bien. viene bien como para ir calentando un poco pero también trae sus, sus inconvenientes porque Les comento que en varios lugares de Santa Rosa hay escarcha y ya hubo caídas de motos, eh, hubo caída de personas en bicicleta, hay un gran pozo en la esquina de Gaich y, y eh, Ramona Pereira, que es un lugarcito donde se hace un codito en el, los barrios del sureste, había un pozo ahí con agua congelada, que iban pasando los autos y nadie, no pasaba nada hasta que uno lo rompió, y esa escarcha se esparció por todos lados y hay personas que han pasado por ahí y se han caído. Es un día de mucho, mucho frío, mucha helada, hay que andar con cuidado, así que este, las situaciones se han, se han dado en varios puntos de la ciudad, en el centro también, hay esquinas como por ejemplo Lisandro de la Torre y eh, Rivadavia, eh, una esquina frente al Banco Macro, también hubo un inconveniente con algunos autos que pasaron de largo porque había mucha mucha escarcha, Así que hay que andar con mucho, mucho claro. cuidado, mm. más ahora que salió el sol y está levantando un poco la helada, sí. una helada tremenda que cayó como para arrancar la semana. La esquina de... de hola, Maurito, buen día, perdón. Buen día, eh, Juan, ¿cómo la esquina de ANSES también tienen que tener mucho cuidado porque también la encima es contra transitada porque van a los colegios, van al ANSES y, y realmente está peligrosa. Exactamente. Bueno, y hoy más temprano lo comentábamos, Cintia, eh, que con todo este frío y si te toca un día frío como seguramente va a ser mañana, ojalá que no con esta con esta helada que se cayó hoy, y sin transporte público se complica y sí, mucho. totalmente. Y, y hoy a la tarde va a haber una reunión eh, importante que puede llegar a destrabar un conflicto que viene de mucho tiempo y que ya este, han llamado a un paro para mañana martes 13 de parte de... Eh, la UTA, la Unión Tranviaria automotor un paro nacional, ya no es solamente este, regional o de la parte de, eh, del interior, y no ambas, ya están hablando de un paro nacional. Y vamos a hablar un ratito con este, José Álvarez, que es el secretario general de UTA aquí en La Pampa, para que un poco nos comente la situación. Eh, José, buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo la audiencia? Un poco disfónico por el tuyo. Nos, nos afecta a todos y hay que, hay que cuidarse un poco. Eh, situación de hoy, eh, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, hoy 17.30 tenemos una, una audiencia y ya está decretado el paro, no creo que haya solución, así que lamentablemente por el usuario creemos que mañana no va a haber transporte público. Bien. ¿Y esta reunión para qué se hace si, si ya está decretado el paro? Eh, para firmar el aumento y levantar el paro. Eh, 17.30 nos reunimos con FATAP. Lo que se está pidiendo hace, como siempre, dos, tres mes, dos meses que estamos peleando esto, no es de ahora, es que se presente el Ministerio de Transporte de Nación y COFETRA, que es el representante de todas las provincias en lo que es transporte público, nunca se presentaron, hacen oído sordo a, a, al pedido de, de la presentación, porque lo que tienen que dar la solución son ellos, en realidad nosotros le estamos reclamando a las empresas que a quienes tenemos que eh, pelear el sueldo nuestro, el salario, pero sabemos que está todo subsidiado, eh se ha firmado una, un, un arreglo por cuatro meses, como todos los años, hasta abril, que eran, que eran los 28 mil millones de pesos, siete mil, ya en el mes de marzo vino el 30% por ciento menos a la papa y en todas las provincias, algunas provincias con mayor cantidad, y de, de descuento, y bueno, y no hay nada firmado para saber Eh, manejar a ver qué, qué porcentaje de subsidios van a llegar, no hay nada el mayo y junio estamos todos en el aire eh, ya te digo, no se están presentando ninguna de las partes que le corresponde definir por el tema del transporte ya como vos lo dijiste no es solamente del interior sino es nacional ya ni el APA pudo arreglar este año así que vamos a ver a partir de las 17.30 si encontramos una solución a esto para que el usuario no tenga problemas Eh, ¿Recién decías que llegó el 30% menos de subsidio a La Pampa? ¿Ese es un dato? Sí, sí, en marzo llegó el 30%, eh, no se sabe todavía por qué, se pregunta tanto a los empresarios como nosotros, porque nosotros vamos enganchados, lamentablemente no tenemos que estar enganchados, si sí, o con el subsidio, y no se sabe por qué hubo un descuento de nación del 30%, así que ya te digo, en la provincia de La Pampa, en alguna provincia como Tucumán, el 47% menos le llegó. ¿Quién cubre este 30% menos? Lo fueron cubriendo entre lo que... En La Pampa, por lo menos yo te no puedo hablar de La Pampa, entre lo que sí. es el gobierno provincial y las empresas. Lamentablemente, y viendo y peleando y discutiendo a ver por qué vino ese descuento. Creemos que para el fondo monetario no queda otra. porque Un, un ajuste. Un ajuste, porque tenía mil millones por mes, de los cuales hacía los mil millones en, hasta abril, enero-abril, y ya te digo, viene atrasadísimo, porque recién ahora llegó un marzo con bueno, el 30% menos, nos falta que les paguen abril y a su vez, eh, ya te digo, no hay nada firmado para los próximos cuatro meses. Bien. Y con esto, eh, esto menos subsidios que se, se subsidia el boleto, o sea, el pasaje, pero el trabajador ha cobrado menos o han más o menos, han podido zafar con la inflación. No, no, no, acá hemos cobrado lo mismo, no, no vamos a permitir tampoco que, que el empresario nos pague menos, eso es indiscutible. Eh, ya habríamos parado, eh, ya estaríamos peleándola, pero no, acá acá, que hemos cobrado todos los, los sueldos en tiempo y forma, pero ya te digo, cada vez que está complicando más lo que es el transporte, ya no solamente ahora es interior, sino es total, el AMBA también, sabiendo que en el AMBA en cualquier momento aparece plata y no en el interior del país. Hay que... solucionan la parte que les interesa y el interior lo dejan para otro momento y todos los paritarios para lo mismo, esperemos que, que en esta no, nosotros lo que queremos es que se junten de una vez por todas las cámaras para pelear a todo todos juntos, porque una una división de las cámaras, la división esta que tienen entre ambas y interior no es de UTA UTA es una unión, o sea, tenemos un sueldo y, y si cobra ambas lo vamos a cobrar nosotros también en el interior pero el tema es que las cámaras decidieron separarse y y ese también es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Cuál sería la solución? O sea, ¿qué, ¿con qué tendría que venir el gobierno nacional con una solución para que se levante el par Con millones de pesos. Para, para Y solucionar a ver qué, qué, cuál es lo que va a venir, cuánto va a venir, para que los empresarios tengan un número. Porque aparte, solo pasa por el salario, acá estamos hablando por el salario, vamos a discutir siempre primero el salario. Pero vos fíjate que las unidades, solo en La Pampa, en todo el país, se están deteriorando, No hay recambio de unidades, eh, si no nos quedamos sin transporte por los salarios y todo eso, nos vamos a quedar sin transporte porque esto hace rato, lo venimos denunciando nosotros, eh, por la falta de los coches. Eh, no hay nadie que pueda cambiar un coche, la verdad no hay nadie, están sacando de repuesto de que más roto está para arreglar otro y, y acá en La Pampa no se ve tanto, gracias a Dios, pero vos va a otra provincia y están andando la mitad de los coches, la otra, y, y dando lástima, la verdad dando lástima ya no son ni seguros ni para el usuario ni para el trabajador. no Acá en La Pampa el paro también va a ser normal como en todo el país, pero ¿cómo es hacerle un paro a, por ejemplo, en este caso a LEMTU, que es, um, usted es un ente municipal, que ha cumplido con todo y que los trabajadores están mucho mejores cuando estaban siendo parte de una empresa privada? y el, Para nosotros todo lo mismo, porque ellos dependen de fantasma Mientras faltan no firme el aumento, por más que venga la municipalidad y me diga, nosotros sí pagamos el aumento, no lo podemos aceptar. Nosotros necesitamos que FATAP firme el aumento para que de ahí todas las empresas del país puedan, puedan eh, tengan que cumplirlo. Así que mientras faltan no firme, para nosotros una empresa o la otra es lo mismo, sea municipal o sea privada. ¿Ese aumento tiene un, tiene un monto eh, general para todo? Sí, sí, sí. Eh, un, eh, a nivel nacional, nosotros, ya te digo, somos una unión, tenemos el mismo sueldo en el sur como en el norte como en el centro, como en el AMBA. Eh, para nosotros es todo, todo el tra... mismo trabajo, la misma, el mismo eh, esto es sencillo, la misma remuneración. Pero hay un porcentaje de aumento del que están peleando ahora. Mira, justo acá tengo los montos, estamos pidiendo para el mes de, de julio, bueno, primero está la composición salarial, ¿no es cierto? que pedimos un bono de treinta dos mil pesos en abril, que ya pasó y no lo tuvimos. Eh, con un sueldo de 262 mil pesos, un básico inicial estamos hablando, estamos hablando de, de un mes de marzo 284 mil pesos y en el mes de junio 320 mil pesos, eso es el básico inicial. Y después ya ahora reabrir paritaria, porque en junio se reabrían, en, en, nosotros hemos dado en mayo de reabrir, en julio estamos pidiendo 348 mil, en agosto 380 mil y en septiembre 414 mil pesos de inicial. Y de esa propuesta no hubo una contrapropuesta ¿no? en las reuniones paritarias. No hay nada. Le si pongo a toda la audiencia, no hay nada. No tenemos plata en todo lo que dice falta Debido a los subsidios, a esto, a aquello, a lo otro, no tenemos plata. Es imposible mejorar todo esto. Entendemos de que la inflación les pulverizó el salario, pero nosotros no les No pueden hacer nada. Y no estamos ni cambiando ni Y estamos pagando sueldos nada más. Lo único que está haciendo es el seguro que dice FATAT. En muchos casos tiene razón, en otros no. Y el paro de mañana, que puede ser hasta un hecho, hoy lo podemos decir así, ¿se puede llegar a extender en otras medidas de fuerza si no se llega a un arreglo, por lo menos lo que están ustedes planteando? Nosotros mañana arrancaríamos con un paro de 24 horas y de ahí esperamos que esperamos llegara el paro primero, que hoy haya una solución, esta es la realidad. De, bueno, si no llegamos a un arreglo, mañana el paro de 24 horas y de ahí a medida que no vayamos arreglando, se van incrementando los días de medida de fuerza, eso lamentablemente por el usuario, pero el que tiene que poner la barba en remojo, como se dice, son los gobiernos tanto nacional como provinciales. Gracias, José. No, gracias a ustedes. José Álvarez, el secretario de UTA, este, mañana posiblemente haya un paro, pero hoy hay una reunión y también están esperando este, una, este, una actitud, en este caso, de los gobiernos, para que puedan llegar los subsidios correctamente como estaban pensando, pero también una recomposición salarial que ya presentaron los trabajadores que por ahora no tuvo ninguna respuesta. Maurito, por ahí me lo perdí y, y lo dijo sí. este Álvarez, pero ¿el salario inicial hoy de cuánto es? El salar, el salario que cobra hoy un trabajador es claro. mil ¿no? ¿Cuánto? Claro. 260 sesenta mil están pidiendo llegar a los 320 veinte y pico mil claro 348 bueno, más o menos esa es la idea total, pero bien. también esto hay que pensar que es escalonado claro. cada mes te cobraría un porcentaje como para llegar a ese número que serían cerca de 120 mil pesos de, de aumento hay que pensar que estas paritarias son de mucho tiempo esto no no es de un día para otro y también hay que pensar en que esos subsidios que llegan de parte del estado nacional han tenido una reducción, o sea, hubo un ajuste, en este caso para las empresas que están prestando el servicio, y ese ajuste también se ve en los sueldos, porque si no pueden negociar que les llegue plata a las empresas para subsidiar el, el boleto, tampoco los trabajadores pueden llegar a tener una remuneración eh, acorde a la inflación, recordemos que estamos teniendo una inflación de más del 100% anual, entonces eso casi que no te da no te da este plafón como para poder negociar algo y sobre todo pensando en que hoy un sueldo de 260 mil pesos tenés que usar únicamente 100 mil para alquilar todo lo claro. otro es para comer y pagar pagar servicios claro. algo que a cualquier trabajador se le hace cuesta arriba en todo sentido gracias Maurito volvemos cuando digas nos reencontramos. Ahí Hasta luego. ahí pasaba Maurito entonces anunciando el posible y ya este, concretado parece, paro de mañana, va a estar difícil mañana temprano andar este intentando llevar a los chicos a la escuela, pero bueno, son las medidas que, es, es la herramienta que, que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? el, el, el paro de actividades, eh, ojalá llegaran a un acuerdo esta tarde, eh, no, no parecía tener mucha esperanza Álvarez cuando contaba del conflicto, pero bueno, por ahí. Y, y pensando que encima hay un 30% de, de, del dinero que tiene que venir de la nación que, que no viene, yo creo que también ahí hay pocas expectativas, ¿no? Claro. Ya venimos.